El programa de Eduardo Nachman Exactamente, y acá estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música Un sí. programa de radio musicalmente incorrecto Perfectamente Lleno de subversiones sonoras Así es, y más hoy en Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y estamos emitiendo desde Radio La Azotea Hacemos esta... ¿Este programa con quién? En la locución. Liliana Daú y Quique Pesoá Y yo que soy Lara Moyano Silva. Exactamente, bueno. ¿Y en la operación técnica? En la operación técnica, sí. Pablo Bus. Muy bien, muy hola, bien. Hola, Willow. Eh, hola, ¿y vos quién? ¿Cómo te llamas vos? Drio Gael Natsman Soria. Sí, Pero... ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Pues no, te reconocí, te reconocí, pero quería que lo digas vos. Eh, bueno, y aquí estamos empezando. ¿Empezamos, Lara? Ya empezamos con la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Bueno, y en nuestra gira por eh, Centroamérica nos encontramos con... ...con un pueblo eh, indígena que ha recuperado sus tierras... ...el pueblo Brorán... ...bueno y vamos a presentar una canción... ...que nos mandó Pablo Sivas... ...un indígena maravilloso, un tipo bárbaro... Eh, ...que podrán ver en la película que no salió todavía... ...que vas, estamos editando... Eh, las venas siguen abiertas bueno y la canción Viva va, terra va libre es una composición del costarricense Fabián Pacheco reconocido ecologista percusionista y cantautor en la producción participan músicos costarricenses como Guadalupe Urbina en las voces y coro Oscar Jiménez en Jarana y Roncoco Felipe Quilaqueo, instrumentos precolombinos, voz y coro. Bueno, la canción fue producida y mezclada por Rialengo, que también canta con, con Pacheco, ¿no? Eh, esta canción está dedicada a Térraba, en el marco de la conmemoración del cuarto asesinato impune del indígena Jerry Rivera Rivera, de Térraba. El 24 de febrero del 2020, Jerry Rivera Rivera, un líder indígena de la zona de Térraba, fue asesinado con, por cinco, con cinco disparos. Su asesinato sigue impune. Asimismo, sigue impune el asesinato del líder indígena eh, Sergio Rojas, asesinado a balazos el 18 de marzo del 19. En ambos casos, amb ambos indígenas habían sido objeto de amenaza de muerte, las cuales eran de total conocimiento de las autoridades de Costa Rica y del público en general. Bueno, dicen ellos, los músicos, dicen nuestro canto y solidaridad con los pueblos indígenas de Costa Rica, que luchan por la recuperación de sus territorios y el rescate de sus culturas. La canción "Vivaba, aterraba libre es un homenaje al trabajo permanente por mantener vivas las fiestas tradicionales del pueblo Brorán, así como también a su lucha contra la construcción de proyectos hidroeléctricos en su territorio ancestral y por su valiente lucha en la recuperación de tierras que pertenecen a su territorio legalmente definido. Vamos a presentar un canto solidario y de homenaje a los pueblos indígenas que luchan por tierra y autonomía. Dicen ellos que vivimos tiempos difíciles en donde los bienes comunes que nos ha regalado la madre tierra se privatizan y son un negocio. Los derechos humanos no importan. Esta canción es muy enérgica que te transporta a los territorios indígenas con sus sonidos. Esta, sin duda, es una canción urgente y necesaria. Es un canto de batalla. Viva va, aterraba, libre, por la otra oreja. Viva va, viva va, traigan chicha pa' la gente. Viva va, viva va, su gente, viva va, viva va, traigan chicha pa la gente, viva va, viva va, viva tierra, va y su gente, la tierra está colora y el sol está caliente, la tierra está colora y el sol está caliente, tiene me cago de chicha efervescente, porque, porque vengo, vengo a celebrar con los broran y su gente.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 Y también sabe luchar Tierra y autonomía para los pueblos indígenas Que viva Baterra va libre y su río en libertad Que viva Baterra va libre y su tierra en libertad La mula yo me vengo a emborrachar, con el toro y con la mula yo me vengo a emborrachar, que la cosa está caliente y la fiesta va a empezar, todos clora ni su gente aquí yo vengo a celebrar. Viva, va, viva, va, traiga chicha pa' la gente. Viva, va, viva, va, viva Terra va y su gente, viva, va, viva, va. Viva la gente viva va vivaba viva, va. viva tierra y su gente tierra corre libre sin represas en sus ríos y su historia de lucha no la vamos a olvidar que viva va, terra, va libre y su río en libertad que viva va, terra, va libre y su tierra en libertad que demece guatán Chicha efervescente, ciemece guacal de chicha efervescente. Vámonos pa'l otro que la cosa está caliente. Vámonos palutrala, que la cosa está caliente. Viva va, viva pa', va, traigan chicha pa' la gente. Viva va, viva, va, viva va, viva terra va y su gente. Viva va, viva va. Traiga chicha para la gente, viva va, viva, ba, viva Terra, va su gente. La tierra está colorada y el sol está caliente. latinoamericana bueno, vivaba terra libre del territorio del sur de Costa Rica la tierra de Keylor Navas los futbolistas lo deben reconocer el arquero y ahora vamos a escuchar una versión de Guantanamera Músicos para cambiar el mundo Nos cantan Guantanamera Gracias Andrea por la sugerencia musical Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Soy un hombre sincero, de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del arma. Donde vivo, mi cardo oruga cultivo, cultivo una rosa blanca. La virtud de los hombres es la gran pena del mundo. escuchando ...desde la otra oreja... ...la otra oreja subversiva... ...y nos llegó... ...nos llegaron varias versiones... ...subversivas... ...o sea, a algunos le dicen... ...tributo, homenaje... ...cover... ...nosotros le llamamos... ...música subversiva... ...y vamos a pasar dos versiones, dos subversiones de Violeta Parra. Eh, vamos a pasar, por ejemplo, Maldigo el alto cielo, que dice Maldigo del alto cielo, la estrella de su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del suelo bajo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno. Porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? Escuchamos ahora. Una versión de Nadia Chaniuk y Dan Calle. Y después La Jardinera, también interpretado por Nadia. La estresa con su reflejo maldigo los azulejos destellos del arrozuelo maldigo del bajo suelo la piedra con su contorno maldigo el fuego del horno porque mi alma está de luto maldigo los De rey paje alabe con su plumaje, yo la maldito por porfía las aulas, las sacristías, porque me afligé un dolor. Maldigo el bocán, blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicantes. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo penitenciado. Le pongo mi maldicion en griego. erme de ti voy a cultivar la tierra en ella espero encontrar remedio para mis penas aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas tendré lista la corona para cuando en mí te mueras para mi tristeza violeta azul clave línea roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzan yón si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón.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 Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a quedarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y hay clásicos de esta música subversiva, hay clásicos maravillosos y hay una música, Daphne Usorach, eh, que hizo en loop, ella solita toca como 20 instrumentos, hace varias voces, en loop, ¿no? en vivo, hace un tema maravilloso, como la cigarra, de María Elena Walsh. No vamos a pasar el lufe entero, pero... daphne un sorache, por la otra oreja. Tantas veces me matan, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias hoy a la desgracia y a la mano con puñal. porque me mató tan mal? Să cantando. MULȚUMIT Igual de sobrio, de la mierea răsănd. Doi tot cântăm cu somnul la sigur. Sunt doar un anou paralizat. Igual de sobrio, tiguerito de la mierea răsănd. estoy tú cântăm cu la sigur. Sunt doar un anou paralizat. como la cantando estoy yo cantando, cantando al sol como la cigala. Estás escuchando desde la otra oreja. Ahora seguimos.